Nunca me voy a olvidar ese día, en una tarde, caía el sol, acaba de terminar de estudiar, también los sacerdotes estudiamos, y bueno, tenía cinco minutos antes de irme a uno de los barrios donde misionamos y tenía que encontrar un video para preparar una charla. Y ese día entré en YouTube y me pasó algo inesperado. Algo que parecía que desde siempre había estado esperándome. Un video, no sé si lo le pareció que te aparece como sugerido. Casi que decía, padre Teo, esto es para vos. ¿Saben cuál era el título? Los 100 mejores goles de Messi. Y entonces dije, bueno, tengo que cerrar la computadora porque si no voy a dar la charla, no voy ir al barrio. Cerré, pero después volví y me volvió a aparecer. Tenía más de 2 millones de vistas. Pero parecía personal. Lo vi y después iban apareciendo otros, de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Claro, yo entendí algo muy simple, que YouTube tiene un gran éxito porque te va sugiriendo cosas, además te propone videos que son los top. no es decir, qué bueno es ver ejemplos motivadores. Y Jesús es mucho más que YouTube. Pero a veces usa lo mismo. A veces nos pone frente a nosotros grandes ejemplos. El ejemplo de hoy es una de las oraciones más poderosas de intercesión. Está en el top 5 esta oración de la Cananea. Y la pone justamente para motivarnos. La pone en este domingo para hacer de nosotros, y hoy seguro, creo en mi corazón, que hay una gracia para cada uno de nosotros de salir de esta iglesia con un deseo de interceder con poder. De hacer de nosotros hombres y mujeres que abran los cielos con su oración. Por eso este día vamos a pedir ese regalo. Y la pregunta práctica que quisiera tratar de responder es, ¿cómo hacer para que mi intercesión sea poderosa? ¿Cómo hacer para imitar a esta mujer que le robó este milagro a Jesús? Hay dos prerequisitos para interceder. El primero es entender que la intercesión es un gran acto de amor. Uno de los más poderosos Pensemos en este momento en una persona que vos tenés cerca y que está con una lucha. Podemos cerrar los ojos si quieren en un momento y pensar a alguien que esté con alguna lucha, ya sea espiritual, física, afectiva. Pensá en esa persona. Y ahora abrimos los ojos. Interceder no hay que oponerlo a ayudar a esa persona, ir a visitarla, a hablar. Pero se trata de, en el fondo, comprometerse a fondo. En el fondo es decir, quiero en esta situación poner lo mejor que tengo y entonces voy a interceder y le voy a dejar margen a Dios. Le voy a dejar lugar para que Él se ocupe, lugar para que Él actúe. En la vida de Jesús esto me llamó mucho la atención a este tiempo. Hay cosas que Él hizo una vez y no las volvió a hacer. Por ejemplo, nació en Belén, vivió en Nazaret navegó por el mar de Galilea, enseñó en Cafarnaún, murió en el Gólgota. Son hechos que los hizo una vez y ahí quedaron. Pero dice la palabra de Dios que hay una actividad que hace dos mil años empezó y va a seguir haciendo eternamente, y esa es de interceder. Miren lo que dice la carta a los hebreos. Él, hablando de la salvación de Jesús, puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio ya que vive eternamente para interceder por ellos. Hace dos mil años Jesús empezó, se prendió una llama y empezó a interceder por los hombres. Y ahora está tras mío en el sagrario, y está intercediendo. Y de día y de noche Él intercede por nosotros. Tanto nos ama que se quedó desde ahí para pelear por nosotros. Por eso interceder no es un premio consuelo. No es que no puedo hacer algo con la situación, bueno, entonces voy a hacer una oración. Para un hombre una mujer de fe tiene que ser lo primero. Cuando vos veas una necesidad, y les voy a proponer en esta semana interceder con fuerza, que lo primero sea, yo me comprometo en la intercesión, contá conmigo, Dios cuenta con tu intercesión. Es un gran acto de amor, van a ver, cuanto más intercedes por una persona, más lo querés. Porque empezás a quererlo en Dios y como Él lo quiere y lo que Él quiere hacer, ...en la vida de esa persona... ...y el segundo prerrequisito ...que es muy esperanzador... ...es entender que interceder es una gracia... ...y hay que pedirlo... pues por ahí llegamos esta noche... ...habiendo bajado la expectativa de la intercesión... ...por ahí rezaste por un tiempo... ...una intención no se dio... ...por ahí nunca has visto... ...una victoria poderosa en la intercesión... ...o por ahí estás empezando... ...tu camino a la fe... Y por ahí hoy Jesús quiere levantarte para que seas un hombre de intercesión. Bueno, lo primero que hay que hacer es pedirlo con mucha humildad. Señor, haceme un gran interceder. Haceme un hombre que pelee, una mujer que pelee con las armas espirituales, que crea realmente que los cielos se pueden abrir si oro con el corazón. Que frente a los desafíos, mi primera reacción puede ser interceder Miren lo que dice San Pablo, porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales, no. Las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Miren que bueno, si intercedemos con poder, vos podés con tu oración derribar fortalezas de las personas que querés. Es real, yo lo veo cada día que la intercesión poderosa derriba fortalezas. Una situación familiar donde falta el perdón, está trabado, empecé a interceder, se va a derribar una fortaleza. Una adicción, una cadena de alguien que vos conocés, empecé a interceder y pasa lo que dice San Pablo, se derriban fortalezas. Hay que decirle, Señor, contá conmigo, que pueda honrarte con mi intercesión, que tenga una intercesión digna de la fe que tú me has dado. Bueno, una vez que hemos prendido motores con estas dos verdades, hay que lanzarnos. Y mirando la cananea creo que son tres pasos que nos pueden ayudar esta semana. Los resumiría así, adorar, entregar, perseverar. Lo primero que hizo la cananea cuando lo miró Jesús fue que lo adoró. Le dijo dos títulos que proclamaron que creían en el poder de Jesús. Le dijo Señor y le dijo Hijo de David. Señor que para el Nuevo Testamento es el nombre sobre todo nombre dice la carta de Pablo Filipense Jesucristo es el Señor no se puede decir más que eso y el hijo de David significaba el título del Mesías que todo el pueblo de Israel estaba esperando aunque no parezca para interceder lo primero que ayuda mucho es adorar que vos empieces adorando ¿y saben por qué? porque cuando adoramos tomamos conciencia frente a quién estás entrás ...la sintonía en el mundo... ...del poder de Dios... imagínate que vos empezarás esta noche... ...una oración que dice... ...Señor, tú eres poderoso... ...bueno, eso ya te abre el juego... ...porque si Él es verdad que es poderoso... ...entonces pueden pasar cosas... ...puede haber novedad... ...puede haber cambio... ...y aún más... ...si adoramos... ...van a haber otro regalo que viene... ...que vas a conectar con experiencias que vos tuviste de su poder... ...por ahí hiciste la jornada Espíritu Santo este año... ...por el retiro confirmación... Por ahí estás empezando a caminar de la fe. Cuando vos empezás a orar, te conecta con ese momento en tu vida donde vos viste, es real, hay poder en el nombre de Jesús. Y eso ya te dispone con mucha fuerza para poder interceder. Ese es el primer paso. El segundo es entregar. Esta mujer, no sé si lo percibieron, pero casi como que le tiró a su hija a los pies de Jesús. Dijo, no vas a avanzar hasta que vos la bendigas. Hay una diferencia entre pedir y entregar. Yo creo que a veces pedimos, pedimos, pero no entregamos. Es como, ¿vieron que entregar? Yo le doy estas hojas, ya no son mías, son de ustedes. Y eso tenemos que pedir. En la oración, Señor, te entrego esta situación. Te entrego esta persona. Entregar significa que cedo posesión, cedo dominio. Ahora es tuyo, Señor. Y cuando lo entregamos, te da mucha confianza y te da mucha paz. Percibís... Que a Jesús le interesa más que vos esa intención. Si no es un capricho, si no es algo verdaderamente que Él quiere, el Señor te bendice con esos dones, porque lo has entregado. Y el tercer paso es perseverar. Miren lo que hizo la cananea. Primero gritó, mi hija está atormentada. Después, Jesús hizo silencio, redobló la apuesta. Dice que se postró y pidió socorro. Y después, mendigó. Jesús usa una imagen diciendo que los hijos de Israel son los privilegiados y que no está bien dar de comer a los cachorros. Y Él dice, Señor, por, la, por lo menos las migas, le dice. Se pone como una mendiga. Dice, es verdad, Señor, vos tenés razón, pero por lo menos las migas, le mendiga. Si sí, esta mujer perseveró. ¿Y cuánto hay que perseverar? Y hasta que vos sientas la bendición de Dios. Por ahí es una semana, por ahí un mes, por ahí un año, por ahí son años. Pero vas a ver la bendición de Dios. Año pasado conocí una mujer que conoció la bendición de Dios por la intercesión. No suya, sino alguien que intercedió por ella. Una mujer en el barrio Pilarica se me acercó y dijo, Padre, yo hoy vengo a la Casa de la Palabra, que es parte del programa Volver a Empezar, a dar gracias. Bueno, contame, qué bueno que vengas a dar gracias. ¿Qué pasó? Y me dice, mirá, el, en mi vida Jesús hizo un milagro. ¿Y cuál fue? Le, le digo... Bueno, mi marido es el de los 18 kilómetros, dijo. Yo, perdón, no no sé la historia. Sí, el que salió en la tele, me dice. Mi marido era un hombre que estaba por la colectora y lo atropelló, un auto, no sé si alguno escuchó la historia, y lo llevó 18 kilómetros hasta el peaje. Murió. Bueno, imagínense de padre la bronca que yo tenía con ese hombre. Bueno, pasaron los meses, no podía sanar, empecé a entristecerme, a venirme para abajo... Y bueno, entonces fui a ver a un sacerdote esperando como un consuelo que, que me pudo ir a escuchar. ¿Y sabe lo que me dijo el sacerdote, padre? Me dijo, mira si vos querés salir adelante, tenés que perdonar. Hoy tenés que tomar la decisión de perdonar. No, pero es imposible, dijo ella. Si ese hombre ni siquiera me pidió perdón cuando tuve frente de él. Yo voy a rezar por vos, le dijo el sacerdote. Yo hoy empiezo a interceder, pero vos tenés que pedir perdón, perdonar, perdón. Y entonces dice esta mujer que al poco tiempo, a los meses, no fue un sentimiento, sino una palabra que le vino a lo alto y dijo, andá y perdonalo. Dice que habló con la jueza, la jueza no, no la quería dejar hablar, dijo, vos vas a hacer algo con este hombre. No, no, por favor, déjame estar con él. Bueno, cuenta que lo sientan frente a ella, con custodia policial, el hombre no ha podía ni mirar a los ojos. Y la mujer lo mira a los ojos y le dice, mira Jesús me perdonó, me ha perdonado, yo hoy te perdono. Dice que el hombre lloraba, no podía ni siquiera levantar la mirada. ¿Cómo puede ser? Dijo después. No, yo te perdono. Bueno, la mujer se va, pero no terminó ahí la victoria de Jesús, porque al tiempo, no me acuerdo si fue uno o dos años, el hombre en un momento sale por salida transitoria, por Navidad, con custodia, y esta mujer se enteró que estaba solo este hombre. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Lo invitó a pasar Navidad con ellos. Lo invitó con sus hijos. Venga y pase Navidad con nosotros. Atrás había un sacerdote que se había comprometido a interceder. Y ganó esa victoria para esta mujer. por bueno, en esta semana te invito a que levantes los brazos en intercesión. Elegí una persona por la cual interceder con poder. Les prometo que si en primer lugar adoramos, si entregamos, si perseveramos, en algún momento... Jesús también nos va a decir lo que le dijo esa mujer. Qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo.